Hola amigos, ¿cómo están? Este tema se lo quiero contar para todos ustedes y para todos los fanáticos de Pablito Lescana con me video. Espero que les haya gustado. Les mando muchos besitos a todos. Chao.